¿Cómo estás, eh, Shirley? Eh, Flor de Radio Encuentro te saluda. Hola, Flor, buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, ustedes imagino que organizando la feria contra el ajuste de mañana. Sí, sí, lo venimos pensando. Bueno, eso t surgió、eh, en principio porque, bueno, somos、eh, todas mujeres trabajadoras que, bueno, amigas, un grupito de seis、mm. somos, que pensamos en esta posibilidad de juntarnos para. Eh, tratar de palear el ajuste de alguna manera. Y bueno, se nos ocurrió esta feria americana con ropa usada, también con ropa nueva de una de las chicas que, que tiene,、eh, su marca, digamos. Sí.、Eh, también artesanías. Bueno, va a haber un poquito de todo. Eh, collares, eh, atrapasueños. Así que,、eh, bueno, estamos,、eh, Ahora preparando todo para mañana. Claro. ¿En qué lugar va a ser y desde qué hora? Desde las 4 de la tarde mañana en Rivadavia 124. Sí. Bien.、Eh, y bueno,、eh, he visto algunos comentarios en el evento que hay en Facebook de、sí. que si puede, es abierta, digamos, a que、eh, pueda participar cualquiera que quiera vender cosas. Todavía es,、eh, digamos, esta vez es un cupo limitado, pero se espera. Que haya otra feria para que puedan asistir más personas, ¿no? Exactamente, recibimos muchas、eh, mujeres, muchas consultas de mujeres que querían participar y que se está acomodando esta posibilidad de abrir una feria artesanal. Hasta nos han propuesto ir a hacer trueque, por ejemplo. Está、eh, bueno. Sí, en esta, se, se nota la necesidad, ¿no es cierto? De, de este claro, momento o Claro, se nota la necesidad en este momento y, y sobre todo las mujeres. Obviamente han sido todas mujeres las que nos han escrito para,、claro. para participar,、eh, y estamos pensando en hacer una más grande, porque bueno, el lugar ahora es chiquito y lo organizamos、eh, entre amigas, digamos, surgió como una cuestión personal, pero tuvimos bueno, mucha llegada a, a otras mujeres, y bueno, la idea es hacerla un poquito antes de las fiestas,、eh, otra un、Perfecto. poco más grande, con la participación de, de todas las mujeres que nos han escrito para participar. Claro. Así que vamos a estar organizando eso seguramente. Buenísimo. Bueno,、eh, justamente esta f e r i a es、eh, también como adelantándose a las que quieran y los que quieran también hacer algún regalito para Navidad, para Año Nuevo. Sí, sí, sí, es la idea.、Eh, bueno, también basarnos en esto de no gastar un dineral、claro. en un regalo, ¿no? Eh, sino que, bueno, un presente también puede ser una artesanía,、eh, algo hecho por nuestras manos, ¿no?、Eh, tratar de, de, bueno, quedarnos con lo, con lo local o con, bueno, algo que por ahí otra, una persona no usa y que otro puede necesitar. Eso también、eh, podemos reivindicarlo, digamos, de alguna manera. Así que、eh, estamos en eso. Vamos a ver mañana. ¿Qué tal? Así que los esperamos. Buenísimo. Bueno, recordarnos la hora y la dirección en donde se va a hacer esta feria americana contra el ajuste. Sí, mañana entonces en Rivadavia 124,、sí. desde las 4 de la tarde, desde las 16 horas hasta la hora que termine. En realidad, a l ser feriado no. Claro. No, no hay problema, digamos. Vamos a estar ahí, los esperamos para que puedan pasar. Vamos a estar escuchando algo de música, tomando unos mates,、eh, compartiendo un rato. Ahí, así que bueno, esperamos a, a todos y a todas para que puedan d a r s e una vuelta por la feria.